¿Cómo te va Luis? Acá estamos con Sofía, te saludamos. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, chicos, ¿cómo te va? Bien.、Eh, ¿Te sorprendió la convocatoria para el próximo lunes、eh, que se dio a conocer ayer nuevamente a sentarse a dialogar? Sí, claro.、Eh, en el día de ayer, la Función Pública nos comunicó que el día lunes a las 15 horas eh, eh, fuimos convocados、eh, para la reunión del Consejo de la Función Pública. UPCN había rechazado,、eh, habían dejado claramente que no, no estaban aceptando lo que se le había ofrecido.、Eh, ¿Qué es lo que están pidiendo como UPCN? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el mandato que tenés? No, en realidad lo que nosotros hicimos,、eh, no sé si es, está bien de decir rechazo. Lo que le hemos solicitado es lo que hicimos el día 23 de enero.、Uh -huh. Solicitamos de que la revisión、eh, no sea. Eh, con el tiempo que se, manifió, se manifestó en la última acta, de, de, de hecho,、eh, sea de paso,、eh, he manifestado en la reunión de la función pública que realmente volvíamos a insistir con la propuesta del día 23 de enero, donde claramente decíamos de que la revisión se debería hacer cada tres meses. Y segundo, por lo menos el gobierno de la provincia debería manifestar claramente un, un número que, que, que realmente convenciera medianamente a todos. Porque vos i m a g í n a t e el 60% y revisar este, esta, este punto en diciembre realmente para nosotros、eh, sería bueno en un país que tuviera la seguridad de manifestarse en un número cierto de inflación. Pero si nosotros dejamos pasar esto, ¿qué nos va, eh, eh, ¿dónde vamos a parar? De que se nos hace un cuello de botella y después con una diferencia del 10, 12 o 18, 20%, el gobierno de la provincia seguramente manifestará que no tiene los medios económicos para afrontarlo. Entonces, me parece que mantener medianamente la situación que teníamos el año pasado como acuerdo de revisión salarial nos parecía lo más apropiado. Ajá.、Uh -huh. Digamos,、eh, si el lunes、eh, se estableciera eso como cláusula, este, ¿estarían como satisfechos dentro de lo que se ha ofrecido hasta ahora? Y sí, nosotros estamos pidiendo de que el gobierno eleve、eh, o mantenga cercana la situación de revisión, de modo de que no se n o s escape, porque realmente, yo particularmente lo manifesté en la reunión de la función pública, no le creo. Eh, la información del gobierno nacional de que、eh, la inflación podría rondar en el 60%. Ojalá me equivocara, pero lo cierto es de que ya、eh, enero ha superado el valor que ha manifestado el gobierno, este, de, de, el gobierno de la nación y que supuestamente le ha solicitado a las provincias mantener ese número. Bueno, ya estamos, ya, ya estamos por debajo y si sostenemos. Lo que marca el REN,、uh -huh. eh, que para ello es、eh, una cuestión、eh, medianamente confiable, lo cierto es que el REN, en función de la proyección para el año, tiene 96,3% de aumento. Así que、claro. estaríamos por todos lados, de donde lo miremos, estaríamos siempre por debajo de, este, de, de la inflación que tiene previsto el, este, la nación. ¿Cuánto gana un, de básico hoy un estatal, Luis? Bueno,、eh, hoy no se sabe, Walter, porque cada recibo de sueldo, si vos tomar un recibo de sueldo básico, que es la asignación de categoría,、mm. eh, no, no, no, no podría comprar ni siquiera este, dos kilos de carne, por decir. Porque los sueldos básicos son en función de la categoría. Lo cierto es de que los sueldos de aquí en más siempre se fueron manifestando de acuerdo al neto bruto. Hoy un trabajador no puede ganar menos de 125 mil pesos, eh, eh, digamos, con el sueldo pasado. Ahora, una de las cosas interesantes que surgió de, de la reunión de la función pública es que el, los trabajadores públicos del Poder Ejecutivo. Eh, a partir del mes de febrero、eh, comienzan a hacer sus、eh, aumentos acumulativos.、Uh -huh. Es decir,、eh, no me van a, a, a, a dar un aumento en noviembre en función del sueldo de diciembre del año anterior, sino que me van a dar un aumento, por decir algo, a fines de noviembre con respecto al sueldo de octubre.、Ah. Y esto es donde de alguna manera se indica. Que el, este, los, los este, trabajadores públicos históricamente estuvieron abajo, nunca, tuvieron, nunca tuvimos sueldos acumulativos, por lo tanto, en esta oportunidad no parece bien que el gobierno haya atendido ante、eh, tantos reclamos que veníamos realizando.、Uh -huh. Lo acumulativo está bien, lo que no está bien es no hacerlo trimestral, digamos, para que quede bien、y、claro. Exactamente, lo que nosotros creemos está, está bien los acumulativos. Lo que no está bien es que tengamos que revisar el sueldo、eh, por inflación,、eh, qué sé yo, eh, eh, julio agosto,、eh, no nos parece bien. Creeríamos de que deberíamos mantener trimestralmente、eh, la, la, la situación. Para estar más cercano a cualquier d e s f a s a j e que tuviéramos muy abrupto con respecto a la inflación mensual. ¿Qué pasó con la indumentaria, que era, me acuerdo yo, uno de los t e e n qué está eso? Bueno, otra, eh, eh, Walter, es, la, es larguísimo todo esto porque aquí lo único que estamos hablando es del salario que se cobra mes a mes.、Uh -huh. Pero vos imagínate. Eh, los trabajadores、eh, públicos de la provincia, los hijos son seres humanos igual que los que están el, para la nación y todo, pero sin embargo, estamos por lo menos casi un 50% abajo del salario familiar. La escolaridad no sabemos tampoco y no, hace, no se ha manifestado en aumento. La indumentaria, que, que, que es una obligación del gobierno patronal, abonarla, la hemos reclamado y tampoco tenemos fecha de pago. Por eso creemos nosotros. Pero imagínate de que las categorías, el gobierno de la provincia, está pagando alguna categoría del año 2019.、Mm. Es decir, todo esto es un perjuicio para el trabajador. Por más que el gobierno diga, bueno, estamos en, un, en una situación realmente complicada, pero caramba, eh, eh, ahora unos días más y tendremos、eh, ya el, el protagonismo de un montón de, de, de gente que está y se dedica a la política, seguramente、uh -huh. salvando a la provincia, a la nación y todo. Y, sí, y acá hace 70 años que no podemos bajar. La inflación, ¿viste? Así que realmente a nosotros nos preocupa y lo hemos manifestado en la reunión del Consejo de la Función Pública de que el gobierno debe dar señales. Y creo que la tiene que dar ahora, porque después tampoco la va a dar.、Eh, el lunes entonces es la convocatoria ratificada a la Función Pública. Bueno, y habrá que ver ahí、eh, si toman o no esto que está pidiendo PCN, de que sea revisión trimestral. Yo creo que nos conviene a todos. Yo creo que le,、eh, puede, puede que ante esta situación de lesiones, que van a estar ocupados en otras cuestiones, probablemente les sea complicado para ellos. Pero yo creo que institucionalmente, para el gobierno y para los gremios, yo creo que es fundamental poderlo hacer en este tiempo, ante esta situación inflacionaria que tiene el país. Me parece que sería lo más lógico poderlo realizar cada, la revisión cada tres meses. Rosa, gracias por estos minutos. Bueno, Walter, gracias a vos. Que、ah, te h a g un buen día. Abrazo grande, Luis Rosa, su PCN.、Hola.